Y bueno, hermanos, eh, quisiera que pudiéramos reflexionar esta tarde y algo que también eh, estuvimos compartiendo con los maestros uh, en, en esta semana. Cómo es eh, la importancia, hermanos, de la, eh, de la educación que normalmente llamaríamos secular, eh, la importancia de, de, de conocer las ciencias de diferentes categorías, las, las ramas de, la, de las ciencias que se han desarrollado a través de la historia y que tenemos en el mundo. Qué importante es conocerlas uh, y cómo podemos también relacionarlas con el conocimiento de dios eh, como seres humanos muchas veces y en el ámbito cristiano a mí me sucedió ¿verdad? en un momento de, de, de mi vida eh, cuando cuando tenía tal vez mucha eh, pues tal vez mucha atracción por, por el conocimiento de la, de la palabra de dios cuando a, al estudiar la biblia cuando escuchar predicación Eh, me, me impresionaba el contenido de la palabra de Dios las verdades de la palabra de Dios eh, y, y bueno, muy deseoso verdad de, de poder ministrar algún día la palabra de Dios de conocerla más eh, de, de pronto empecé a, eh, a, a polarizar verdad y muchas veces sucede en el ser humano y llegar a ver la, la ciencia o la preparación académica como, como algo ajeno inclusive a, al ministerio o, o inclusive a la, eh, a la cuestión religiosa, a la, a, la, a la cuestión espiritual, al área espiritual. Eh, y muchas veces sucede esto, en diferentes movimientos el, el ser humano tiende a veces a, a, a poner en extremos y, y desconectar la, la vida espiritual, el conocimiento de Dios y la cuestión de las ciencias. Tal vez porque... Eh, a veces olvidamos ciertas realidades que, que han sucedido en, a lo largo ¿no? de, de la historia y que la misma Biblia nos revela. Eh, por ejemplo, eh, desde luego tenemos que entender que el ser humano, en alguna manera, al ser un, un, una persona afectada por el pecado, eh, ha también, de alguna manera, influenciado de manera negativa en, en, el, en el desarrollo de las ciencias. Pero en sí la, el, el estudio de la ciencia no, no está mal. Es algo que Dios ha dado para conocer el mundo que Dios ha creado, para conocer al más al propio ser humano uh, biológicamente, intelectualmente, para conocer la propia sociedad y cómo funciona el mundo de Dios. Entonces, en, en algún sentido, estudiar la ciencia no es algo malo, no eh, es algo que Dios nos ha dado. Pero desde luego el ser humano... Al, al estar caído, al estar afectado por el pecado, la mente, los afectos han desde luego también eh, desarrollado y pensado en teorías que han contradecido también lo que la palabra de, de Dios dice. Pero hermanos, algo que como, como cristianos debemos tener bien firme, eh, en primer lugar, es que la palabra de Dios siempre dice la verdad en, en, en todo aspecto. La Biblia es la última norma de verdad, es la suprema norma de verdad. Y por lo tanto, cualquier otro conocimiento debe ser regido por las verdades de la Palabra de Dios. Eh, o es decir, toda otra teoría que de alguna manera contradiga la Palabra de Dios, pues desde luego no es un conocimiento verdadero y un conocimiento veraz. Porque la Biblia eh, afirma verdad ser inspirada por Dios, ser las Palabras de Dios... Y ser útil para, para regir, ¿verdad?, instruir uh, en los asuntos del, de la vida del de hombre. Y en ella tenemos todo, ¿verdad?, como también afirma uh, Pedro. Entonces, eh, de entrada, hermanos, los cristianos tenemos que tener esa convicción, ¿verdad? Cada, cada estudiante, cada persona que se dedica al, al estudio en algún campo de la, de, de la ciencia uh, de preparación académica debe tener eso en mente. Pero por otro lado, también, hermano, debemos eh, entender que el estudio de otras ramas de las ciencias, de alguna manera también pueden contribuir a un entendimiento más profundo de la propia palabra de Dios. Y, y es ahí donde, inclusive como, como cristianos, si y le digo, a mí me llegó a pasar en un momento, podríamos desechar el conocimiento secular... Podríamos llegar a menospreciar el conocimiento secular y llegar a desconectarlo, pero no debe ser así. El conocimiento secular, siempre que en verdad esté sustentado, siempre que verdaderamente sea científico y no solamente meras, meras especulaciones o teorías, uh, puede llegar a ser un conocimiento verdadero y puede llegar a ser útil para el, el entendimiento de la palabra de Dios. Eh, algunos autores han visto esto, hermanos, eh, de una manera eh, armoniosa, constructiva y e inclusive como, como una espiral creciente. Es decir, a medida que yo conozco más la palabra de Dios, uh, yo podré entender, hermanos, cómo funciona más el mundo de Dios, quién es Dios mismo, quién es el gobernante de este mundo, ¿Quién es el ser humano y cómo es el mundo donde vive el ser humano? Porque la Biblia me me da verdadero conocimiento acerca de Dios, del mundo que nos rodea uh, y, de, y del propio ser humano. La Biblia me dice la verdad acerca del ser humano, uh, del mundo en, en, y en estos asuntos. Por tanto, la Biblia me ayuda a evaluar, hermano, todo lo que, lo que verdaderamente es ciencia, lo que verdaderamente es conocimiento. Eh, por ejemplo y tal vez en una de las eh, pues de las áreas donde hay tal vez más eh, más debate verdad más eh, polémica en cuanto a, en cuanto a esa área de conocimiento es en el ámbito de la psicología. Eh, desde luego la psicología no es, una, no es no es una mera ciencia eh, Hay aspectos de la psicología que sí han sido comprobados por la ciencia, Por ejemplo en, en ámbitos de la educación eh, en, en áreas donde aporta la pedagogía donde aporta cuestiones tal vez eh, eh, pues del funcionamiento del, del cerebro pero desde luego hay áreas de la psicología que, que no están fundamentadas por una ciencia por, la, por el estudio científico y son mera especulación entonces esas áreas muchas veces nos damos cuenta hermanos que no coinciden con la escritura porque por ejemplo diría bueno Eh, ...tú puedes buscar dentro de ti mismo, hallar el bien dentro de ti, ¿verdad?... ...o que, bueno, tu conducta está determinada al final por tu pasado, ¿verdad?... ...y por otras circunstancias. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que la Biblia contradice lo que la psicología dice en esos aspectos. Y dice que el ser humano es un hombre eh, es, eh, ah, está en un estado caído que ha, le ha afectado la mente, las emociones... La, la propia voluntad y que el hombre por sí mismo no puede llegar a ser una persona buena, a menos que reciba la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces, en esas áreas vemos que la Biblia contradice la, lo que las teorías psicológicas pueden ostentar como una verdad. Entonces, la Biblia eh, debe eh, corregir verdad esas áreas del conocimiento. Pero a la vez, las áreas de conocimiento, que inclusive la, la propia psicología, la medicina, las ciencias sociales, uh, en verdad eh, estén en acorde con la palabra de Dios, hermano, el entenderlas me ayudará a, a conocer un poco más a profundidad la palabra de Dios. Y es ahí donde a veces eh, movimientos cristianos, hermanos, han, han desechado esa parte. Y llegar al extremo de decir, bueno... Eh, no es necesario estudiar nada más, ¿verdad? Solamente estudia la Biblia, y si estudias la Biblia, entonces tú, tú tienes todo, ¿verdad? Y, y, y, y, y con solo estudiar la Biblia, pues vas a llegar a un conocimiento pues certero, ¿verdad? De, de todo. Y bueno, hermanos, desde luego creemos que la Biblia es la última autoridad y la suprema norma de verdad. Pero también, hermano, Dios ha dado el conocimiento secular, el conocimiento científico. Para un estudio más profundo, ¿verdad? En las áreas donde la Biblia uh, corrige, ¿verdad? Y rige, y ese conocimiento se, se, se relaciona y es acorde con la Biblia, ese conocimiento nos podrá ayudar a, a, a entender más las Escrituras. Otro ejemplo eh, puede ser el, eh, la cuestión de los idiomas, hermano, el estudio de, de los idiomas. Eh, nos ayuda a entender más las Escrituras, conocer el hebreo, conocer el griego yo lo empecé a ver más cuando empecé a estudiar la teología, precisamente. Porque al, al estudiar la teología, nos dábamos cuenta que necesitábamos de otras ciencias auxiliares para el estudio de la teología. Por ejemplo, la arqueología. La, el estudio de la arqueología, hermano, ha, contra, ha contribuido para, uh, de alguna manera, reafirmar las, uh, las verdades históricas, inclusive, de la palabra de Dios ha afirmado inclusive pueblos que la ciencia decía que pueblos que no existían y que la Biblia afirmaba que existían y decían, bueno el, el, el, el, la historia de la Biblia es mal está mal porque no coincide con la arqueología esos pueblos nunca existieron pero con el paso del, del tiempo hermano la arqueología ha descubierto que esos pueblos efectivamente sí existían y han tenido que reconocer que la Biblia en verdad afirmaba la verdad Entonces, hermano, no sé si me explico en este punto de, de, de cómo aún la ciencia, donde verdaderamente ciencia y está en acorde con las verdades de la palabra de Dios, nos nos, nos enriquece más el estudio de, de, la, de, de, de las propias escrituras, como las las ciencias de la, de la arqueología, la propia medicina. Cuando los médicos pueden entender cosas a veces, yo he escuchado a veces al hermano Joaquín ver a explicar los sufrimientos de Cristo, de una manera médica, que tal vez, los que no entendemos la medicina, no, no entenderíamos a profundidades esos sufrimientos del Señor. Pero una persona que se ha dedicado al estudio de la medicina, puede entender de una manera más profunda, lo que implicó el sufrimiento de Cristo, y darle un, uh, un realce, ¿verdad?, al, a, la, a la muerte, a lo que el Señor padeció por nosotros, le puede dar más riqueza. Entonces, hermano, Inclusive también el conocimiento histórico, el conocimiento jurídico. Entender, por ejemplo, el, eh, cómo estaba regido el, el, el derecho romano, el derecho judío, nos ayuda a entender más de los juicios del Señor. Y también nos da un sentido más profundo de, los, de, de, de todo lo que implicó verdad eh, los padecimientos y los juicios del Señor y cómo se cumplieron al pie de la letra, según lo había predicho el Antiguo Testamento. Entonces, hermano, eh, eh, esto lo comento porque debemos de animar, hermanos, a, a, a nuestros hijos a prepararse académicamente. El mundo solamente, su motivación tal vez sea prepararse por tener un, un logro académico, tal vez por trascender verdad en, en, en estos campos y llegar a tener un nombre importante en este mundo. O llegar a tener pues, alguna, algún beneficio económico. Pero hermano, los cristianos debemos estudiar la ciencia, debemos prepararnos en, en, en las áreas del conocimiento, porque eso nos ayudará a entender la Biblia de una manera más profunda. Nos, nos ayudará a entender inclusive lo que Dios nos ha revelado en su mundo, en su creación, de una manera más profunda. Y hermano, lo podemos ver en el Salmo, cómo Dios puso su gloria, su carácter, su nombre, donde Dice... En los cielos, en el universo. Estudiar los planetas, estudiar la geografía, hermano, eh, con una perspectiva de la palabra de Dios nos ayuda a entender más a Dios. El problema ha sido que el ser humano, hermano, el, el, el problema del ser humano no solamente es intelectual. El problema del ser humano, del, del científico uh, secular, su problema no ha sido únicamente intelectual, ¿verdad? Bueno sino más bien moral. Porque aún grandes científicos como Albert Einstein llegaron a reconocer que había un creador por, por encima del ser humano. Al estudiar las galaxias, al estudiar los átomos, las moléculas, biólogos llegaron a entender, ¿verdad?, y reconocer que era demasiado perfecta la naturaleza, la constitución del ser humano, que tendría que haber Como, como consecuencia, como conclusión un ser superior pero verdad, su conocimiento desde luego afectado por su estado pecaminoso, verdad, y no regenerado y no regido por la palabra de Dios, pues se quedó en, solamente en esa conclusión verdad, porque la Biblia y, y Pablo afirma que ese conocimiento no salva a nadie no trae un entendimiento más profundo de Dios. El ser humano tiene que ser regenerado, tiene que conocer la palabra de Dios para llegar a entender que ese ese ser supremo es Jehová, es el Dios de las Escrituras. Y hasta que entienda eso y sea regenerado, entonces podrá ver el mundo desde una perspectiva diferente, ¿verdad?, y de un aprecio todavía mucho más glorioso que y mucho más profundo, llegar a la conclusión que ese universo tan grandioso habla de Dios y entender quién quién es el hombre mismo, porque cuando el salmista, hermanos, aunque tal vez no era un científico, pero inspirado por el Espíritu Santo note la conclusión a la que llegue, a la que llega, ¿verdad? Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo es el hombre para que tengas de él memoria? La conclusión es, dice, pero Señor, ¿por qué tú te has dignado, verdad, a mirar al hombre, a tener una relación con el ser humano? El salmista, por la palabra de Dios, por la ley de Dios, entiende que Dios no solamente es un Dios grande que trasciende el universo, sino que ese Dios, el Dios del universo, ha querido, por su buena voluntad, entrar en una relación con su creación. Y eso es lo que teológicamente se conoce como la inmanencia de Dios. La trascendencia es que es su gloria, ¿verdad?, se extiende sobre el universo. Y Dios está fuera de, de, de este universo. Él no es como el hombre. No está hecho como, como como no es un ser creado. Vista, ¿verdad?, de la, de la naturaleza de, del ser humano. Y no habita, ¿verdad?, en, en algún sentido en este mundo pero por otro lado la inmanencia de Dios nos habla de cómo Dios ha querido relacionarse con el hombre ¿verdad? y de alguna manera en el universo y en el mundo podemos ver y palpar aún dice Pablo en Hechos capítulo 17 podemos palpar dice la gloria de Dios y explicándole a los filósofos les dice Dios no está lejos de ustedes de alguna manera ustedes pueden ver y palpar la gloria de Dios, ¿verdad? Pero al final, hermano, es su palabra la que nos demuestra, la que nos convence de la verdad acerca de Dios mismo. Y es por eso, hermano, que el, el, el ateo es ateo, no porque su problema, eh, no porque la, la, la Biblia dé, porque la, aún la creación no dé evidencia de que Dios existe, ¿verdad? Su problema no es intelectual, no es porque no, no, no puede ver la, la, la grandeza en un sentido de la, de, la, de la naturaleza y saber que existe un Creador. Esa debería ser la conclusión. El problema es moral. Dice Pablo que el hombre deliberadamente ha querido rechazar el conocimiento que tiene acerca de Dios. Entonces, hermano, podemos concluir que el estudio académico, el estudio de las ciencias, no meramente es, es un problema, no debe ser un problema, al contrario. Nos puede ayudar siempre y cuando estemos dirigidos por su palabra, dirigidos por el Espíritu Santo, nos puede llegar a conocer más la palabra de Dios. ¿Qué tenemos entonces que hacer como creyentes, como cristianos, Ya sea que, desde luego, hermano, como escuela cristiana, y si nuestros hijos están aquí, tienen una ventaja, ¿verdad?, bastante amplia. Y es que, como maestros cristianos, desde luego, no solamente se les enseña el ámbito secular, sino que se les enseña el temor de Dios. Que existe un Dios que controla el mundo, que, que, que su palabra es la última norma de verdad. Esa es la ventaja, ¿verdad? Se, se enseñan los valores, los principios la rectitud, ¿verdad? la, in, la integridad, los valores que, el, que la Biblia nos enseña y cómo eso debe de dirigir la vida del, del, de, de, de cada persona ¿verdad? de cada niño, de cada joven y esa es la ventaja de la, de la educación cristiana pero hermano, ya sea que nuestros hijos estén en una escuela cristiana o estén en una escuela donde eh, pues tal vez no están en un ambiente cristiano y no se relacione, ¿verdad? el conocimiento de Dios con las con los libros, hermano, nuestra tarea como padres, ¿verdad?, como eh, como como cristianos es enseñarles el temor de Dios. Enseñarles que la Biblia es la verdad y debe ser leída en nuestros hogares, en nuestras casas. Enseñarles de ese Dios supremo que gobierna el universo y que en su gracia, hermano, ha, de ha decidido hacerse carne, ¿verdad?, decidió hacerse carne, Hacerse humano a través de la, de la persona de Cristo. Y este es el milagro más maravilloso. Que como el Dios del universo, el creador del universo, haya venido a habitar en medio de seres mortales, hechos de tierra como nosotros. Ese es el milagro más grande, ¿verdad? Más impresionante. El ser humano pretende descubrir, ¿verdad? De dónde vino la creación, cómo surgió. Pero hermano, el, el misterio más grande no es cómo llegó a ser el universo. La Biblia afirma únicamente que fue por la palabra de Dios. Pero el misterio más grande es que cómo ese creador haya venido a este mundo, pisado este mundo, y dar su vida por pecadores como nosotros. Bueno, si nuestros hijos entienden eso, si nosotros les enseñamos eso por la por medio de la palabra de Dios... Si oramos por ellos y, y buscamos la dirección del Espíritu, en verdad, hermano, ellos podrán llegar a ser, ¿verdad?, eh, personas, profesionistas uh, o cualquier, ¿verdad?, eh, oficio que, que desarrollen en esta vida, podrán llegar a desempeñarlo, ¿verdad?, con una perspectiva del Evangelio y del, del carácter de Dios. Y el mundo, hermano, podrá ver en nosotros uh, que somos personas diferentes, que vemos la vida y vivimos la vida desde una perspectiva diferente, ¿verdad?, porque conocemos y vivimos para el Dios del universo. Hermano, que esa sea nuestra uh, nuestra motivación, que esa sea nuestra visión, ¿verdad?, eh, ya que comenzamos y renovamos otro ciclo más, ¿verdad?, que iniciemos con una visión evangélica y con una motivación, ¿verdad?, uh, que en verdad hay, hay, hay sentido, hay sentido en, en prepararnos uh, en esta vida, siempre y cuando seamos gobernados por el Evangelio y por la Palabra uh, de Dios. Y, y doy gracias a Dios, hermano, porque muchas personas, eh, maestros, eh, me ayudaron a entender esto. Y aún cuando, cuando, cuando lo entendí, me acuerdo que una vez inclusive el, el pastor Julio me, me animó tanto a, a seguirme preparando, ¿verdad? Y, y aún no solamente llegar a estudiar teologías seguir con mi formación, uh, pues, en, en otras áreas, ¿verdad?, de, de la vida. Y doy gracias a Dios por eso, porque entendí el verdadero sentido uh, eh, y, y el impacto que pueden tener y, y la el enriquecimiento que pueden tener otras ciencias, hermano, del conocimiento también a la, a la teología, al conocimiento de Dios. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos nos dé gracia a cada uno de nosotros que reiniciamos nuestra formación académica. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque ella es la eh, la verdad, la suprema norma de verdad sobre todo conocimiento en este mundo. Ayúdanos a verlo de esa manera, que ella en verdad gobierne nuestra manera de pensar, nuestra manera de, de aún de desear de los valores que tenemos en este mundo. Padre, que en verdad ella eh, establezca una visión del mundo como tú lo es, como tú lo diseñaste. Y Padre, aún siendo eh, criaturas caídas, afectados por el pecado, Tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo pueden uh, cambiar, Señor, totalmente y revertir esos efectos que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Y poder el ver el mundo desde una perspectiva diferente. Y Padre, ayúdanos también a, un, eh, a que cada avance académico en la vida de nuestros hijos, en nuestra propia vida, en nuestro ámbito laboral, cada cosa que aprendemos, Señor, lo hagamos para tu gloria, como el apóstol Pablo lo, lo dijo, que ya sea que comamos o bebamos, trabajemos o hagamos cualquier otra cosa, nos preparemos, estudiemos, lo hagamos pensando en engrandecer tu, tu nombre, Señor, y en darte la gloria que tú mereces, Padre. Eh, ayúdanos a seguir estando firmes en la verdad de tu palabra, Y a entenderla cada vez más, Señor. Enriquecernos aún de otras áreas del conocimiento, que no son superiores a tu palabra, pero enriquecen, Señor, a nosotros, a nuestro entendimiento de tu palabra, Señor. Danos esa, esa gracia, Señor, esa visión. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.